ctor este 1493 kilómetros 30 para americanos ventas nadiedir argentina.com arrancamos el último de la semana repasando los testimonios importantes que tuvimos en uno contra uno 9 570 a través de la web uno contra uno web y hablamos con los campeones de italia y de españa Bruno Gerela, campeón de la Copa Italiana Y esto nos decía Cuando Me rompí el viernes Contra Venecia en los cuartos de final El sábado no jugué porque me operé Y el domingo eh, Ya estaba en la cancha de nuevo <risa> Finales no se juegan todos los días Y todos me dijeron que bueno Que estaba loco en lo que iba a hacer Pero yo sabía lo que estaba haciendo Y estuve súper contento De, de haber, haber hecho parte del equipo En, en esa final Puedo decir que que hice la justa elección. De Italia nos vamos a España, el único jugador por el que pagaría una entrada. El Chapo Andrés Nozioni ganó otra Copa del Rey con el Real Madrid y esto nos decía... No era el mejor año para ganarlo, ¿no? Porque no estábamos de la mejor manera posible y bueno, obviamente tiene un sabor distinto cuando uno no lo ve tan claro y tiene un poco más de dudas que otro año, sabe de otra manera, ¿no? feliz porque jugué muy bien muchos minutos, siendo importante participando con el equipo así que realmente estoy muy contento porque la verdad no pensaba poder rendir de esa manera por suerte lo, lo conseguí ¿no? nos vamos a Santiago del Estero había quedado eliminado por diferencia de puntos, de diferencia de gol el equipo de Silo Santander 15 de Santiago del Estero, hablamos de eso y también de la Liga Nacional con el coach del equipo santiagueño Sabíamos que Mochi lo ganó a Bauru, sabíamos que podíamos ganar, que podíamos competir, pero también que no jugábamos la clasificación en la casa del último campeón. La verdad no nos encontramos la vuelta, jugó mejor que todo lo que nosotros planteamos y hay que sacar a sesón, pero cuando el tipo juega bien, para mí fue la bujera de ellos y el gol definitivo lo toma Alex, que también lo hace muchas veces contra mucho ese Me parece que el equipo fue a jugar los tres partidos con mucha intensidad, con... con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 semana hablamos de ferrocarril oeste había bajado a olímpico de la banda después le ganó a obra sanitaria con un equipo siempre remendado álvaro castiñera el técnico del equipo verde nos decía lo siguiente claramente los jugadores están haciendo un esfuerzo gigante porque además sabemos que la energía para nosotros es lo que no podemos no podemos no negociar pero es lo que necesitamos mínimamente para poder competir Buscamos, yo calculo que para la semana próxima algún jugador eh, va a venir porque el equipo necesita estir, básicamente estirar la rotación porque han no estado en muchos partidos, el equipo viene siendo un desgaste grande así que seguramente para la semana que viene alguna incorporación vamos a tener. Nos vamos a Córdoba, nos fuimos a Córdoba, el partido televisado el día miércoles, ahí jugaron la unión de Formosa que venía a vir el equipo de Narvarte y Atenas de Córdoba, el colista de la Conferencia Norte, hablamos en la previa con Bruno Lava que estaba caliente. Muchos quieren que Atenas se vaya al defenso, ¿no? Mí, no, no, no me parece, estoy seguro. El que me conoce a mí sabe que yo digo las cosas, que pienso y siento, o sea, yo lo siento y lo pienso así, no digo que no te equivocado, pero yo lo pienso así. También soy consciente que a la, a la Liga no le sirve que a Atenas se vaya porque es el más grande de la historia, eh, junto con Peñarol, y, y la, la historia la escriben los clubes grandes. Atenas es grande y quizás pasó este momento y, que el, y salió de adelante. No hay que subestimar también, como voy a decir, 850 partidos, uno puede conocer un poquito la Liga, ¿no? Entonces ves cosas raras que antes no pasaban. Lo que pasa es que nadie se anima a hablar también. De Bruno Blava que... A Roberto Acuña, el toro Que está teniendo una buena temporada Que se ha dejado la barba Y en algunos lugares nos han criticado Roberto, el toro Acuña El hombre de Peñalol Nos decía esto Quiero desperdiciar esta oportunidad Un equipo grande como Peñalol Y trabaja con tanta energía Con tanta fuerza eh, Para tratar de mejorar Y, y darle lo mayor posible al, al equipo no y Este equipo quiere ser candidato Estamos trabajando para hacer esto ahí entre el 1 y el 2 queremos, queremos el campeonato de Roberto Acuña a la madre patria, el hombre nacido en Córdoba, de familia catalana técnico de obras sanitarias Don Trifón Poc nos decía lo siguiente tío de repente pues eh, sacar a tu máximo anotador como es denis Horner de, de la plantilla y a Tomás que ha habido partidos que, que ha tenido una aportación muy importante en eso, pues el equipo ha ...cualquier equipo se tiene que, que resentir... ...fundamentalmente el, el, el Tempel Horner es, es más importante para nosotros... ...porque es un jugador de unas características además muy especiales... ...que nos hace encajar el resto de las piezas de una manera determinada... ...una vez más la competición eh, eh, es difícil y exigente para todos... ...y te pone este tipo de dificultades en el camino... ...y hay que eh, valorar el nivel de los equipos también... ...por la capacidad para superar este tipo de situaciones... Es mi mmm, práctica obsesión en este momento, ¿no? Hacer entender una vez por todas al equipo que, que nuestra defensa mmm, tiene que cambiar, que es la prioridad de nuestro enfoque de todos los partidos que nos quedan, que es la única manera de entender el afronte de cada partido en nuestra preparación para la fase definitiva de la competición tenemos el talento eh, para anotar eh, concentrémonos en, en nuestras carencias y en, y en la mejora de esas carencias y el último del día jueves la rara situación y desagradable que vivió Julián Pagura el ex técnico de ciclista de Junín asistente de hoy de Boca Juniors de Adrián Capelli esto nos contaba acerca de una especie de fraude que le hicieron a él y en lo cual él quería aclarar su situación un me llega un, un mensaje por Facebook de un extranjero esperando un pasaje para venir a, para ir a Junín entonces yo le digo que no sabía de qué hablaba y él me dice que yo le había mandado un, un contrato para ir a ciclista y bueno yo le digo que no trabajo más ciclista y que los entrenadores no hacemos contrato Entonces me dice que le había depositado un dinero para, para entrar al país y no sé qué cosa más. Y me, me manda eh, una dirección de correo, ay, que no es la mía. Y bueno, le pido que me, me reenvíe todos los, los correos que le habían enviado a mi correo personal. Yo le explico que no y me quedo tranquilo porque mando un mail a, a la ADC y mando un mail a FIBAX y bueno, hoy llega un mail que todavía no lo he visto pero me comentaron un par de acelados que llega un mail diciendo que, que tengan ojo con, con una situación, una estafa como que como que yo estoy involucrado en una estafa y la verdad es que cuando veo mi nombre me vuelvo un poco loco porque no no tengo nada que ver en eso y, y bueno, obviamente esta persona debe desconocer el, el, la forma de manejo ¿no? de la gente y demás del basque nuestro pero principalmente porque está mi nombre en el medio y, y la gente es que no hace muchas cosas como para... ...para estar tranquilo y tener una buena imagen y demás... ...y bueno, y un plumazo aparece una cosa que, que no que no es real. España, Italia, entrenadores, jugadores, protagonistas... ...hoy será el turno de dirigentes también seguramente... ...en este programa de uno contra uno... ...así arrancamos... ...el último de la semana... esto que es uno contra uno con Jessica, con María... ...muy bien secundados con las chicas... ...aquí en la radio en un rato con el profesor Traversa... ...y con muchísima información con los partidos de ayer... Gracias Leo, con los partidos de hoy y con lo que se viene en la Liga Nacional de Básquetbol. Uno contra uno Radio, todo el básquet en el aire. ¿Cómo le va, profesor? ¿Qué dice? ¿Cómo le va, Pere? ¿Todo bien? ¿Todo bien, bien. usted? Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, bueno, oh. bueno. Acá este ¿Cómo? Con pocas horas de descanso, digo. Sí, también. y uno trabaja mucho y pocas horas de descanso, usted también. Pero bien, bien.